¿Qué a ustedes a presentar este panel con, con esta, esta presentación? Lo primero, lo primero el tema que salió es que hay muchos chicos que no han la comida para... ¿Salió? Sí, salió. La, la... ¿A dónde salen? Los vecinos, sí. ¿Puntualmente qué no, no, de no decir? ¿Hay alguna noche? ¿Hay alguna noche? No, me la hicieron a mí, te te te me la a mí consultando por qué por qué falta de comida, por qué hay ah, chicos que se sin comer hasta, no sé, me dijeron que había chicos que estaban descompuestos en el colegio por falta de... de Yo tomo la palabra. Así como te dije la semana pasada en nuestra sesión, me hubiese vuelto a decir lo mismo, eh, me hubiese gustado que esté Lucrecia Cabana y me parece que lo primero que tendríamos que haber hecho es ir al fuente, que son los directores de los colegios, donde saben si un chico se desmaya, si un chico come, si un chico no come, o si tiene problemas en la casa. Eh, como pasa con las planillas, donde yo estuve viendo, estuve investigando, o sea, padres separados donde no están con un divorcio y sin embargo el papá no le pasa y entran y comen. Por eso me tomé el atrevimiento de llamar a los tres directores, está llegando el señor Horacio Miranda también, porque me parece que es la clave, aparte de todo lo que es administrativo, que es el y la nutrición. O sea... Yo sí. en piso, soy de nivel inicial del capítulo de infantes de Acá de y desde que se municipalizó el servicio PICOR se optimizó el servicio de, de todas formas okay. eh, yo tengo contacto permanentemente con la, con la gente de PICOR acá, con Andrea que es nuestra audicionista y los chicos eh, nosotros tenemos 190 alumnos y solamente 89 son titulares PICOR pero nosotros les copa de leche nada más en el jardín a los 190 alumnos comen los 190 alumnos todos en la misma medida los lunes pan con dulce los martes pastas y bizcocho y facturas los miércoles, galletas de avenilla los jueves, criollitos y los viernes, sabichitos de pan con queso bueno, y la, la experiencia del director siempre es similar a la que esta vida es la directora, realmente desde que está municipalizado el Pancor, aquí en Huerta Grande, eh, la optimización del servicio eh, y también la calidad de la mercadería que llega todos los días. A nosotros, el proveedor nos llega todos los días la mercadería fresca, no tenemos almacenamiento de mercadería, se controla en el momento. Eh, no hemos que... Eh, yo creo que este tema del desmayo se asocia en la escuela, en el secundario porque justo cuando sale en los medios de comunicación, en algún medio de comunicación de aquí, de Huerta Grande de que en el colegio se desmayan por falta de alimentos habíamos tenido en esa semana dos niñas eh, que se habían descompuesto fueron asistidas por el CEM, que tenemos de servicio, pero no era por falta de comida se asoció, se malinterpretó, si no tenemos comprobante el que pueda presentar que fue por otra causa, que tuvo el desmayo de esta, de esta niña, de una niña que estaba descompuesta y de otro chico que estaba ahí en la escuela en el turno tarde. Se asoció que era por la falta de comida. ¿Ustedes usted, tuvieron la visita de alguna de las concejales que se planteó para debajoar alguna respuesta? ahí a ver si la gente dice... No, no, no, no, no, no sé porque concede a ella, pero usted, me parece que, que es, se puede acortar esto, que esto se puede acortar se puede manejar de otra manera. Una cosa es hacer eh, algún trabajo a conciencia que no me mal y otra cosa es hacer una politiquería parece y me parece una falta de consideración hay todo lo que necesité, pero una cosa es hacer interiorizarse por usted y cosa es hacer politiquería y me parece que una falta de respeto también a un programa ¿por qué? ¿por qué usó el del programa? no, directamente tenemos dos, dos. ¿Por qué están todas las camisas? Ah, bueno, sí, dos la proveedores del palco si tenemos carnicería, tenemos panadería, tenemos verdulería almacén Tenemos Bien, limpieza. Son dos proveedores, uno lo provee la carne y el otro provee el resto de la, y la carne Eso y la carne. Es lo que me, me produce dudas que el chico, el chico yo lo veo comprando en distintos acá al mismo precio que come cualquier vecino y de ahí se lo revende, se lo revende la municipalidad es la duda mía, para ver cómo tomamos usted a referencia el precio, cómo la hace para que le dé el precio. Porque el precio, el precio se va a producir. Yo me voy a poner la pregunta a él, si el precio le da o no le da, si el precio no convierte a nosotros. Por eso trae la duda a mí. ¿Me entendés que va a venir? Bueno no, no sé si esto me gusta el romance el tema de que dando usted por esta mesa y se concreta el el dolor que son en una permiseria a entrar la cama La gran desigualdad que tienen con los chicos se hubieran llegado para al pasarme que sacan más nada en la otra Encima que por ahí tenemos dudas sí, Encima que tenemos dudas de sí, los que proveedores que cómo estaba cómo estaba vendiendo las cosas el barrio y todas esas cosas sí, aparece este problema que falta de comida y demás y esas cosas ¿No? aparte del okay, país diciendo no diciendo que faltó el barrio me llame ya me lo quiero agarrar y La educación dentro de la Policitería ¿no? No, no es Policitería Porque si preocupado se los por chicos? los chicos, Germán Hubieran ido los mismos días y presentar la nota A ver si conviene o no Por eso sí? si presentaría acá Y si hubieran presentado la nota y hubieran ido Germán No hubieran ido al colegio No me quieren cambiar las cosas No me quieren cambiar las cosas porque yo acá vine por varios puntos lo que me explicaron las profesoras, yo estoy totalmente de acuerdo y estoy conforme con lo que me explicaron, no hay ningún problema. Ahora lo que yo quiero, lo que no estoy conforme, con que compran todo el proveedor, que no tiene habilitación de camisería, que Perdón, compran todo el si comercio. No le compramos a un solo, un solo a proveedor hoy, Ahora, ahora, a dos proveedores. Ahora, y no sé es qué te quejas, en el balance del, del año 2016, que ya había, en el, el servicio de proveedor, ¿Vos acabaste un que estaba la rata? Ahora me veo no, en lo que es risco. No lo veo. ¿sí? ¿Por qué me entero ahora? ¿Cómo ah, se acusara? ¿Cómo probamos un balance donde toda esa información y no saben las cosas? No, no trato de información a si, así. Que no, te... no, no, no, me pasa la preocupación no, que son los chicos. No, no. Si no te preocupes a los chicos, no hubieran hecho otra cosa. Yo lo primero quiero decir que todo aquello que está prohibido está permitido generalmente los proveedores con el fin de manejar por ahí o tener la, la continuidad contractual se encargan y se ocupan de establecer o de abastecer todas las necesidades yo estimo que debe ser por eso de todas maneras, no que vos estás lleno, usted discúlpeme si me inconseja usted está lleno de dudas, su vida está lleno de duda. duda y acá plantea usted más esto, no haga la politiquería barata por el tema de los chicos, mal, le queda mal le que queda mal le que queda mal que para no hacer, hacer pesos, un menudo de 27 pesos, pesos con 50, ¿con cuánto, con la conversión usted no escuchó lo que dijo en mi municipio el, el, municipio, será, el año pasado puso el municipio, la, la municipalidad de Guadalajara, destinó 249 mil pesos para terminar de concluir este programa pero no es para jugar, ni es para ponerlo en función, o usted no le corresponde salvo a los tribunales en cuenta revisar y en definitiva cuestionar el tema de la matura, usted conceda, plantea, plantear plantea, plantea ¿De de general, no es puta, ese ¿sí? acto, usted no de cuenta, no ¿sí? es del Tribunal de Revisión de Cuentas. Planté lo que tiene planteado, acá como concejal. Eh, como concejal estoy planteando esta duda que tengo de, de los proveedores. Te cobra... vuelvo a repetir, no lo porque sigue con duda. Todo lo que no está prohibido, está permitido. Nadie ¿sí? le tener uno o sí, dos. Yo le, dejar, yo le quería dejar mi inquietud. Perfecto es inquieto, yo un solo proveedor era era de Paico. Ahora los últimos meses son dos proveedores de Paico. Si fuese en 50, en la duda ¿sí? ¿sí? también. A no poner a que era, va a comprar una canicería puntual porque tiene buen precio, va a comprar una canicería puntual porque tiene buen precio, va a comprar una casa de, que sale esa buen precio que la tiene que traer a Colecto. que perfecto. Por eso le digo el proveedor del de sistema PIPO. anterior de la municipalización pero y lo no los colores ¿Sí? yo se engama la la política bolsón metino ahora tal vez cambiamos todas esas cosas la razón no nada preguntar más más de la de de la municipalidad porque mal que hicimos entonces está muy mal pero, ¿con qué consideración? Porque vos tenés que ir al carnicero para que te haga buen precio y lo más con los 27 pesos con 50 pesos, pero ¿no? si nosotros llegamos bien por pues la suma realmente estamos hablando de 40 pesos en la misma